es muy importante las cosas que tenemos que conversar siempre. Por ejemplo, hemos hemos pesquisado muchas opiniones respecto de la gente gente que no está relacionada con los temas que son ateos, que son mundanos, llamémoslo así, eh, que no se preocupan de este tipo de temas. Hombres de negocios, por ejemplo, Eh, distintas personas todos cual más al menos están acusando recibo de lo que está pasando a nivel mundial me refiero no solo a la guerra sino también a las catástrofes naturales que se están agudizando cada vez más una cantidad de catástrofes en el hemisferio norte mis queridos auditores y algunos de los que que tienen una opinión dijo y estos locos están hablando del fin del mundo. Yo lo escuché y no dije nada porque a una persona como esa no se le pueden hablar ciertas cosas, al menos por, por al menos no por ahora. No por ahora digo yo porque una persona como esa no va a entender nada ni va a creer nada aunque se le digan todas las cosas que van a pasar. Solamente podría empezar a creer cuando las calles ya no existan. ...cuando los edificios estén por el suelo... ...cuando veamos el hambre en todas las calles... ...a tal punto que no se va a poder salir ni siquiera a la calle... ...para no correr el riesgo de que lo maten... ...entonces... ...es impresionante cómo ha ido hundiendo... ...el tema del cambio climático es una cosa que ya está en, en, en, en encuentros sociales uno ve escucha el tema como como un tema recurrente el, el cambio climático, hablan todo siempre con la estupidez de que las emisiones de CO2 y ese es el engaño ahí está el engaño pero es un tema que es imposible de borrar y la gente no tiene la capacidad de pensar Y se da todo en el hemisferio norte, prácticamente, y en el, en el hemisferio sur te da muy, muy poco. Eh, lo que pasó en Chile, el, nada con relación a lo que ha pasado en, en los países del hemisferio norte. Lo que pasó en Chile no va a mañar de cosas que hemos vivido muchas veces en nuestro país. No solo ahora, recuerden, las mayores, a lo mejor en el 82 y el 85, tuvimos... Eh, inundaciones peores que esas entonces está dentro de lo que podríamos llamar normal pero lo que ha pasado en el hemisferio norte es absolutamente impresionante eh, lo que pasó en Libia, en Marruecos eh, en fin, en China en distintas partes, en Indonesia en todas partes está pasando cosas fuertes, en Estados Unidos también, ni hablar en Europa en fin, en distintas partes está pasando pero pero de preferencia en el mismo fenómeno entonces un comentario antes de partir el, el tema ahora Lucia dice que renovará el acuerdo de granos si se cumplen sus condiciones ¿por qué es importante este? porque este acuerdo de granos eh va a jugar un papel importantísimo en la guerra el acuerdo o el no acuerdo porque la gran la mayor cantidad de cereales un porcentaje importante de los cereales del, del mundo casi un cuarto o más de un cuarto de los cereales del mundo salen de, de Rusia entonces eh Tiene un impacto gigantesco en, en la alimentación en momentos que la situación del, de, y de la economía, especialmente de Europa, se está poniendo muy complicada. Entonces, el, las condiciones que tenía ese acuerdo que se había firmado entre Rusia, Turquía, como, como garante, y Ucrania, no se cumplieron. Por eso que Rusia las suspendió. Y ahora Rusia dijo que estaría dispuesto a que si se cumplen sus condiciones, su país está dispuesto a exportar productos agrícolas ucranianos por el Mar Negro. Ha subrayado el presidente Rusia Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en Sochi, el sur de Rusia, con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Putin ha expresado que su país está a punto de cerrar acuerdos con seis países africanos para enviar cereales gratuitos. Rusia en muchas ocasiones ha condenado que sus exportaciones de productos agrícolas se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales a Moscú. ¿Por Turquía busca girar hacia Eurasia e independizarse de la OTAN? Un experto cree que Turquía, consciente de las amenazas de la OTAN, busca liberarse del dominio del imperialismo y girar hacia el mundo de polaridad, o sea, multipolar. El presidente turco... Recep Tayyip Erdogan se ha reunido este lunes en Sochi con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la posibilidad de renovar el acuerdo de grano que fue suspendido el pasado mes de julio. Erdogan ha propuesto nuevas iniciativas para reactivar el, el pacto. En la cita, Putin ha dejado claro que si se cumplen sus condiciones, es decir, se apliquen totalmente los acuerdos que contienen el levantamiento de las restricciones de la exportación de productos agrícolas rusos, Su país está dispuesto a exportar cereales ucranianos por el mal negro. El politólogo opina que Turquía, al actuar como mediador de Acuerdo de Granos, busca jugar cada vez más funciones en las ecuaciones internacionales con el objetivo de liberarse del dominio de la organización OTAN. Ankara intenta independizarse de la OTAN consciente que la OTAN puede dar un golpe de Estado o pretende dar un golpe en Turquía para reinstalar una dictadura militar allí. De hecho, dos veces lo han intentado y Putin le ha avisado a Erdogan que lo, lo quieren dar un golpe de Estado. Turquía quiere girar hacia el mundo de la multipolaridad y hacia las relaciones con Eurasia. Lo detallado. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque esto tiene tremendo impacto. Existe la posibilidad cierta de que la OTAN quiera impedir que Rusia domine el Mar Negro. ...también algunos analistas hablan de que... ...Estados Unidos... ...quiere... ...declararle la guerra a Rusia... ...Biden en este caso... ...como una forma... ...de evitar que haya elecciones en Estados Unidos... ...porque formalmente si el país está en guerra... Eh, ...no hay elecciones... Por, ...porque está escrito así en la Constitución... ...y por qué les digo esto, porque sabe... ...Biden que le van a hacer un impeachment... ...que se llama, que es un... ...una investigación a nivel parlamentario... ...que puede... Eh, ...con toda seguridad terminar en que es su destitución... ...entonces... Eh, ...como una forma de evitar todo esto... ...quiere hacer esa locura... ...¿se dan cuenta los niveles de locura que tienen estos, esta gente?... usted cree que le interesa lo que le pase al país? cuando hay 50 millones de gente de pobre y gente mirando en la, du, durmiendo en la calle, viviendo en la calle. La situación en Estados Unidos es extremamente brutal. Realmente brutal. ¿Ustedes creen que les va a interesar? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, intentaron hoy día intentaron atentar contra el, el, el candidato el precandidato presidencial del partido Demócrata, que es el mismo partido de Biden, Robert Kennedy Jr., que ha hablado contra la guerra, ha hablado y ha hablado objetivamente de, de, de las condiciones, cómo se dio la guerra, y quién fue culpable y quién provocó esta guerra, que no fue Rusia, fue lo dice Kennedy, sino que lo provocaron desde el 2014 los Estados Unidos. Le atentar trataron de atentar contra él afortunadamente fue repelido el ataque por por las guardias de seguridad que él tenía pero no les quepa ninguna duda que van a volver a atentar contra él porque es tremendamente peligroso para el, el, el estado profundo y, y la industria de armas que son los que manejan el gobierno de Biden que son los fomentadores de guerras Y que no lo digo yo, lo dijo lo dijo una una parlamentaria del Partido Demócrata calificó a Biden como los fabricantes de guerra. Una una parlamentaria de su mismo partido. Entonces los globalistas, los que obedecen al anticristo, esos son los que están fabricando la guerra. Esos son los que quieren que la guerra crezca cada día más, escale cada día más esos son los que atentaron contra Robert Kennedy Jr esos son los que quieren impedir a cualquier de cualquier manera que haya elecciones, porque saben ellos saben que si hay elecciones va a ganar Trump eso lo saben ellos, muy claramente entonces, para eso para eso, están dispuestos a hacer esa locura y la gente vive indolente como si nada pasara la guerra pasó de moda entonces nadie habla de eso la guerra ¿Sí? y tanques y cosas así de guerra a corto plazo pero sí hicieron un ataque masivo a Sebastopol que es el puerto que tiene Rusia en Crimea y y participó gente de la OTAN entonces Lucia sabe eso En cualquier momento No sé qué puede pasar Pero realmente la situación está muy pel peligrosa Aunque la gente Viva En un limbo Y no sepa realmente lo que está pasando Un aspecto relacionado con lo que podríamos llamar tiranía postmoderna es la ausencia de metanarrativas. La clase dirigente apunta a cualquier narrativa que convenga a sus intereses en el momento, pero es capaz de deshacerse de ellas a la primera queja del público. De 2001 a 2011 dominó la guerra global contra el terrorismo. De 2011 a 2016 fue el cambio de régimen en Siria y Libia con un poco de ISIS y fingido horror por la toma de Crimea de Rusia, de 2016 a 2020, la exagerada conexión de Rusia-Gates, eso se acuerdan cuando decían que Putin había intervenido en las elecciones de Estados Unidos, ese de Rusia-Gates, el 2020 a 2022 la COVID-19 y ahora la guerra en Ucrania con Rusia, en la que se nos dice que la OTAN y Estados Unidos son aliados completamente inocentes, que no empezaron, ni provocaron ni manipularon el tablero geopolítico que se remonta a décadas atrás y que solo quieren ayudar a los indefensos ucranianos. Realmente eso lo contradice lo contradice nada menos que la ex canciller alemana Angela Merkel, que gobernó Alemania durante 16 años, cuando dijo que el acuerdo de Minsk había sido una excusa para darle tiempo a Ucrania para que se armara. ¿Quién la iba a armar? La OTAN etazolon Unidos, para ser más preciso. Entonces, ahí hay una ahí está siendo contradecido por la por la canciller alemana. Sin embargo, después de dos años de estar sometido a las órdenes tiránicas de un pánico médico autoritario orquestado por las clases dominantes, los títeres políticos transnacionales, así como los expertos médicos del establishment que promulgaron afirmaciones fraudulentas y e deshonrosas unas y otra vez la gente de todo el mundo está despertando al miedo sanitario, así como a la guerra por los poderes de Estados Unidos en Ucrania. Hay muchas similitudes sorprendentes entre el ataque de falsa bandera del 11 de septiembre y la alarma sanitaria mundial del COVID-19. Ambos acontecimientos condujeron a la historia colectiva de una forma globalizada del síndrome del avestruz, donde la negación y la aluricinación colectiva se convirtieron en la norma Allanando el camino para una tiranía imperial más profunda y la obediencia masiva. Evidentemente que a partir de eso el control, parte de las, del poder mundial aumentó. El virus fue el catalizador, pero no la causa, afirmó Christopher Wallen, fundador de Wallen Global Advisors. Nuestros amigos de la Reserva Federal ha inflado de forma espectacular tanto la renta fija como la variable. Estamos viendo el final del juego de la política monetaria, que llega a un punto en que hay que, en el que hay que parar, de lo contrario se producen burbujas grotescas de activos como las que hemos visto y el motor se queda sin combustible. Se creó un fondo de para sobornos de 4,5 billones de dólares. Billones, ¿se dan cuenta la cantidad? los mercados de valores se dispararían, el valor total del mercado bursátil se desplomó hasta el 103% del PIB, unos 21,8 billones de dólares, el 23 de marzo, el 30 de abril había vuelto el 136,3% del PIB, es decir, 28,9 billones de dólares, según esta medida, en ese periodo se han creado 7,1 billones de dólares de riqueza bursátil, locura o sea dinero virtual en otras palabras los Estados Unidos vieron la estructura en la pared que venía desde China la prensa de la construcción económica y el cierre de fábrica que comenzó en enero de 2020 finalmente estaba afectando al mercado de valores de Estados Unidos que se había derrumbado a mediados de marzo del 2020 solo la exageración de una pandemia la supresión de millones de puestos de trabajo Y la apertura de nuevas áreas para el sector bancario permitirían a las empresas mantener la rentabilidad. La reestructuración de la deuda era inevitable y la única manera de lograrlo era aprobar la legislación en el Congreso. Una tarea nada difícil si se tiene en cuenta que nuestros legisladores, ellos lo dicen porque es un artículo norteamericano, ¿cierto? Son esencialmente grupos de presión de las grandes empresas multinacionales. Las grandes empresas obtuvieron miles de millones de dólares en ayudas mientras los trabajadores y las pequeñas empresas se arruinaban. Una vez establecida la agenda médica, cundió el pánico y resulta que abarrotar las residencias de ancianos, despedir a un millón de trabajadores médicos y a 40 millones de trabajadores estadounidenses en total, hacer sonar propaganda apocalíptica sin parar, censurar cualquier conversación sobre el uso de vitaminas y suplementos, imponer cierres patronales estresantes, y alejar a los pacientes de los médicos puede tener un efecto sobre la mortalidad mundial casi nadie en la comunidad médica estaba dispuesto a enfrentarse a esas sin incómodas y los que lo hicieron fueron censurados aún más muy poco después de marzo del 2020 se supo cuál sería la tasa de letalidad de la infección un porcentaje muy bajo quizás el doble de la tasa de la gripe estacional a las élites mundiales no les importaba Tenían una agenda entre manos, independientemente de la gravedad. Las élites capitalistas no habían dejado sin trabajo a 40 millones de estadounidenses e implosionado la economía sin un plan. Y tenían uno preparado, un plan de 5 billones de dólares. Más tarde, billones, ¿eh? no millones, bi. Más tarde la élite estadounidense no habían abogado por mandatos coercitivos de vacunación por ponerse la vacuna o perder el trabajo a menos que la palabra bajara de los escalones más altos de la élite y aunque muchos, sino la mayoría de la clase dirigente se lo tragaron al por mayor, está claro que el gobierno federal no iba a dejar que los estados tomaran decisiones basadas en las aportaciones de los funcionarios de salud locales del condado y del estado. La palabra vino de arriba, ciertamente una conveniencia evidente para centralizar y organizar el dogma COVID. Una conspiración porque pedir al... ¿Por le estoy diciendo esto? Porque este, en el fondo, es producto este artículo producto de una investigación que sale cómo se dieron los mecanismos de control en cada una de estas instancias. Y si bien es cierto, yo extracté algunas partes que me parecieron arbitrariamente interesantes para ver cómo manejan la situación. Eh, se los quise compartir porque me pareció muy importante. Desde el principio la propaganda gubernamental que emanaba de los establecimientos médicos, militares y de inteligencia estaba obviamente coordinada, centralizada y dirigida a coaccionar y a cobardar a los ciudadanos para que se sometieran a un culto médico globalizado, o sea la propaganda del miedo. Las noticias locales y nacionales repetían como loros la misma línea y una agenda global de bioseguridad, de pensamiento, de grupo, fue empujada a la vanguardia de la sociedad es importante recordar que antes de la emergencia declarada, poner en cuarentena implicaba restringir el acceso a los enfermos, no a toda la sociedad. El lenguaje no solo era orwelliano, sino que estaba escrito a partir de guiones del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia. Se nos dijo que nos refugiáramos en casa y que los médicos y las enfermeras estaban en la primera línea de la lucha. Sin embargo, sin duda, estaban diseñados para buscar imágenes de guerra y crear una atmósfera apasionada en la que la disidencia quedara marginada, repitiendo la conformidad ideológica a pie juntillas que se produjo tras el 11 de septiembre. O sea, el miedo, el miedo como como metodología, el miedo, control, esto lo hemos hablado en forma escuridural, pero aquí, ¿por qué lo quise destacar? Porque aquí está descrito con pelos y señales el mecanismo de cómo lo hicieron, Las clases profesionales medias altas, atentas a las tendencias de sus señores, sean las élites, a distanciarse de la chusma, estaban ansiosas por repetir como loro los dictados de su gobernante. Los vencedores de la clase alta se condenaron a sí mismos a una senda de política de pureza neovictoriana. Hay que separar a los limpios de los sucios. Los creyentes educados en la ciencia son claramente racionales sordas las, las anti vacunas ciertamente deben estar actuando por puro interés propio y resentimiento bueno eh, eh, eso es lo que les quería comentar que me pareció mm, muy muy importante no, no quisiera ahondar más porque tenemos muchas cosas que, que tratar y, y creo que no muy importante se lo, se lo mencioné vamos a, a ir con un un pequeño audio, que en realidad no es tan pequeño, pero que es muy importante para ponernos en contexto del tiempo que estamos viviendo y de algunas cosas que hemos estado conversando. Miren qué importante esto. hemos estado advirtiendo que la actividad volcánica y tectónica alrededor del planeta aumentará debido al ciclo de cataclismos de 12.000 años. Pero la comunidad mundial sigue haciendo caso omiso de esta información. Es realmente alarmante ver tales desastres como el reciente terremoto de Marruecos y los terremotos de Turquía y Siria, que dejaron decenas de miles de decesos este año. Pero aún más alarmante, es darse cuenta de que esto es solo el comienzo. Vemos como después de tales tragedias, el mundo se hace rápidamente eco de la noticia, y esto aumenta el interés por el clima, pero luego, por desgracia, vuelve a disminuir con la misma rapidez que se hizo eco. ¿Cuántas catástrofes más deben ocurrir para que el tema de las verdaderas causas y consecuencias del cambio de los patrones climáticos y el aumento de la actividad geodinámica en el interior de la Tierra sea un tema de prioridad internacional? La gente debe ser consciente de que este nuevo ciclo de catástrofes climáticas y geofísicas seguirá en aumento de forma exponencial en los próximos años. El modelo matemático propuesto hace una década por los científicos de las organizaciones científicas como Sociedad Creativa y Alatra definitivamente se está confirmando y desafortunadamente los gobiernos mundiales no están tomando cartas en el asunto ni mostrarán el más mínimo interés. Entonces, los últimos terremotos como el de Marruecos y los de Turquía y Siria tienen un origen alarmante. Y está relacionado con lo que los científicos llaman los terremotos de foco profundo por el ascenso del magma debido a la alteración del núcleo de la Tierra. Los terremotos de foco profundo se producen a una profundidad de 300 a 700 kilómetros. Cuando se descubrieron por primera vez, los investigadores se quedaron perplejos porque el manto es un medio dúctil no hay nada que pueda romperse en él porque ahora los científicos e investigadores están tan interesados en estudiar los terremotos de foco profundo y la respuesta lo muestra claramente este gráfico el gráfico demuestra el aumento exponencial del número de terremotos de foco profundo también se puede observar como el pico de terremotos de foco profundo comenzó a aumentar a partir del año 1995. Este es exactamente el año en que se produjo un justo desplazamiento de los polos magnéticos y geográficos. Según la base de datos del ISC, o Centro Sismológico Internacional, el número de sismos de foco profundo se ha quintuplicado en los últimos 28 años, como puede verse en el gráfico. El siguiente gráfico muestra que el número de terremotos de foco profundo a una profundidad superior a 500 kilómetros es el que más está aumentando y lo viene haciendo desde 1995. ¿Pero cuál es el peligro del crecimiento exponencial de los terremotos de foco profundo? Para responder a esta pregunta debemos tomar como ejemplo los devastadores terremotos de Turquía y Siria. ¿Dónde se registraron la mayoría de los terremotos de foco profundo en 2021? Justamente bajo Oriente Medio, bajo los territorios donde se encuentran Turquía y Siria. Según el ISC, en 2021, se produjeron 190 terremotos bajo Oriente Próximo, a una profundidad de 435 millas, mientras que en el resto del mundo solo se registraron unos 70. Además, 2021 fue un año que destacó drásticamente por el aumento del número de este tipo de terremotos en general. Nunca antes se había registrado tantos terremotos de foco profundo de forma simultánea. Entonces los científicos llegaron a la conclusión... El repentino aumento de los terremotos de foco profundo en 2021 fue el catalizador de la serie de trágicos terremotos que se produjeron en Turquía y Siria el 6 de febrero de 2023, ya que el terremoto de foco profundo provocó que comenzara a desestabilizarse una placa que desencadenó aumentos sin precedentes de las actividades sísmicas de peligro en región de Oriente Medio. ¿Qué son los terremotos de foco profundo? ¿Cuál es su mecanismo? Los terremotos de foco profundo son en realidad explosiones en el magma, más de 186 millas de profundidad. Equivalen a la explosión de cientos de miles de bombas nucleares en el interior de la Tierra. Si tal explosión se produjera a una profundidad de 10 kilómetros o a 6 millas, sería muchas veces mayor que la del supervolcán de Calouston. ¿Qué podría causar tales explosiones? Durante el ciclo de 12.000 años, el núcleo de nuestro planeta se ve afectado por impactos externos procedentes del espacio exterior. Ahí está. El, influencia del espacio exterior. ¿Qué cosa puede ser influencia del espacio exterior, mis queridos auditorios? Algo que hemos conversado muchas veces. Algo que que pasa cada cierto tiempo cerca de nuestro sistema solar el, el famoso planeta X o Nibiru o Alcólogo como llamaba el, el el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada otra cosa, una noticia actualizada Dios del caos, el asteroide que chocaría con la Tierra el 2029 esta es una noticia actualizada el 13 de septiembre, que la NASA había anunciado en 2019 y que fue ratificada ahora. Un asteroide de 340 metros podría provocar una catástrofe mundial dentro de seis años. Se trata del denominado Dios del Caos, y si choca contra la Tierra, su impacto sería 15.000 veces superior a la bomba de Hiroshima. Este acontecimiento ocurriría el 13 de abril de 2029 según la conferencia por la defensa planetaria aunque la probabilidad de que esto se cumpla es de una entre 100.000 eso es falso un asteroide de ese tamaño que pase a esa distancia que va a pasar es muy probable que choque porque se va va a, sentir, va a ser atraído por eh, la tierra el también llamado asteroide 9942 Apophis, que fue descubierto por los astrónomos Keith Peake del National Observatory de 2004, será el primero en poder observarse a simple vista desde la Tierra. El cuerpo, que ha sido calificado como un asteroide potencialmente peligroso, cruzará el océano Índico hacia Estados Unidos. Primero será visi visible a simple vista en el cielo nocturno sobre el hemisferio sur, volando sobre la tierra desde la costa este hasta la costa oeste de australia luego cruzará el océano índico y el ecuador aún moviéndose hacia el oeste sobre áfrica en su aproximación más cercana hacia la medianoche en europa se situará sobre el océano atlántico y lo atravesará en sólo una hora una hora más tarde el asteroide habrá cruzado los estados unidos Aunque la noticia puede resultar preocupante, los científicos considera que es una gran oportunidad para la ciencia que lo estudie con detalle. Eh, aquí no mencionan la, la distancia que pasará, pero en otro artículo, que yo he leído bastante de este tema, va a pasar a 31.000 kilómetros. 31.000 kilómetros de distancia es nada para un asteroide de ese tamaño. Es nada prácticamente nada ahora personalmente creo que otro esteroide va a pasar más cerca antes pero esto es lo que esto es lo que dicen los la ciencia formal y la, y la nasa pero también lo dicen en forma velada y ahí es donde donde yo veo que está la trampa porque yo eh, he leído harto de este tema y fíjese que la, la virgen en, en caramandal Le dijo a las niñas que en el aviso iba iba a pasar algo en el cielo impactante y que empezaba con A. La A puede ser de asteroides, que es lo más probable, o bien Apophis, también puede ser, ¿cierto? Pero pero es más probable que sea asteroide y que no sea otro asteroide que pase, no es... Porque claro, este asteroide fue Descubierto en 2004 y la aparición de Ogarabandal fue en 1965 La Virgen No tenía por qué saber o adivinar o, o qué nombre le iban a poner Al asteroide, entonces Me parece más lógico pensar en un asteroide Y que no va a ser este Sino que este va a ser el que va a caer Eso es lo que yo creo Eh... No me, me puedo equivocar, pero es la, es la impresión que tengo. Bueno. Una de las grandes señales del, del, del retorno de Cristo hablan muchas páginas católicas. Para que no, no, no nos engañemos, son páginas que nos llevan a engaño que hablan de que una de las señales es la construcción del tercer templo de Israel y las señales del retorno a Cristo están en el Evangelio, en el Nuevo Testamento en el capítulo 24 de, de, de Mateo en el capítulo 13 de Marcos o en el capítulo 21 de Lucas ahí están las señales del retorno a Cristo esto es Se habla en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento lamentablemente fue manipulado por los sacerdotes judíos, los adoradores de Yahvé. Entonces, claro, eh, en la Biblia tenemos que el primer templo fue construido en Jerusalén cerca del año 960 antes de Cristo por el rey Salomón. Ese edificio fue destruido por Nabucodonosor rey de Babilonia cuando conquista Jerusalén en el año 586 antes de Cristo el segundo templo es luego construido bajo el liderazgo de Zoro Babel cuando Israel regresa del cautiverio en Babilonia este templo fue remodelado por Herodes Herodes y es el que existía durante el ministerio de, de nuestro señor Jesucristo pero ese templo fue destruido el año 70 el año 70 después de Cristo Y entonces, ¿dónde estaría...? Eh? Por lo tanto, es Esaquiel está proficitando la existencia de un tercer templo sin que el segundo haya empezado a reconstruirse. El segundo templo es el que se destruyó... Eh, eh, lo destruyó el ejército romano, dirigido por Tito Flavio Vespasiano, cuando invade la ciudad de Jerusalén y destruye el edificio. Pero... cuidado con eso, yo se los menciono porque esto se habla en muchos lugares se hablan de señales pero las verdaderas señales del retorno de Cristo están en el Evangelio en el Nuevo Testamento así que no se confunden esto del tercer templo y la restauración de Israel son falsas señales que están promoviendo los judíos para Para engañar a la gente. Para mostrarlo como las señales de, de su Mesías. Y su Mesías va a ser nada menos que el anticristo. Entonces yo no puedo mencionarles esto que tiene eh, un aval bíblico, pero en el, en el Antiguo Testamento. Y no, no se menciona claramente tampoco. Entonces es un tema de interpretación. Así que no... Las señales del, del retorno de Jesucristo están en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. eso En eso quiero ser muy categórico, así, no quiero que se engañen en eso. Se acerca el engaño el en todas partes. El engaño lo estamos viendo ahora con el tema del, del cambio climático. Y ese es el engaño que está promoviendo el anticristo. ¿Cuántas veces le he dicho? Ellos a ellos les interesa que nosotros creamos que el problema es la emisiones de gases porque así es un problema que podemos resolver nosotros como humanidad. Y si la gente piensa eso, va a promover un líder mundial. Eso es lo que él quiere él. Por eso es que nos tienen ese engaño, pero por eso es que hemos estado mostrando información científica no estoy hablando de mística, no estoy hablando de los mensajes extraterrestres, no estoy hablando del evangelio. Estoy hablando de información científica que revela que estos cambios, que el cambio climático que llaman que es real, no es producido por las emisiones de, de efecto invernadero. Eso es definitivo. Y ahí es donde está el engaño. Porque esa es la raíz del engaño, es la raíz de la necesidad de un líder mundial y un líder mundial no va a poder controlar eso porque esto va a ser cada vez peor eh, eso no, no tengo ninguna duda de que va a ser así vamos a ir con otro audio para el, cambiar de tema Daniel, en una guerra si uno se va al shopping no es dispara balazos se va a la discoteca a emborracharse o se va a trabajar para mantener su propia familia es entrar en el 666 porque el 666 a la gente honesta no le saca el alma con droga y con eh, otras cosas se la saca haciéndole creer de vivir en una sociedad moderna y no es así porque mientras nosotros vamos a trabajar y mantenemos nuestra familia, hay nuestros hermanos del barrio al lado de nuestra avenida que mueren de droga, de hambre, que mueren aplastados porque no tienen la suerte que hemos tenido nosotros. Entonces, eh, eh, es vivirme en, eh, la resistencia vivía en la clandestinidad en Argentina. Vivimos Siento que no tenemos que disparar balazos y matar a la gente. Vivimos no es clandestinidad, en el medio de la sociedad. Claro, tenemos que trabajar para sustentarnos, pero luego pensar y cómo y en cualquier forma diariamente de hacer la resistencia y conquistar almas, porque se viene, se viene se viene el mal. Se viene la guerra. Se viene el tsunami. Se vienen bases militares Se vienen bombas atómicas Yo lo sé, no sé, soy desesperado Lo sé, lo vi en una película como No sé cómo decirlo Y antes que se vienen Y que nos encuentren entretañados Sin saber nada eh, Desesperados y Aterrorizados Empezamos a organizarlo Nosotros somos años que lo organizamos Pero se viene ya Este mensaje para mí significa que ya se viene, mañana, esta noche otra forma de engaño tenemos ahí, descrita para para la forma de engaño que nos ofrece la sociedad otra forma de engaño más muy sutil este mundo nos gusta porque es cómodo, nos ofrece comodidades pero no pensamos en las personas que que lo pasan mal vivimos nuestro mundo y no, generalmente no pensamos, vivimos siempre apurados en nuestro quehacer, de alguna manera eh, de alguna manera agobiados por nuestro trabajo, devorados por nuestro trabajo. no no nos da tiempo justamente para por eso no nos da tiempo ni siquiera para pensar en las necesidades de otros a los cuales podemos ayudar entonces nosotros debemos ir más allá de nuestra familia y de nuestro entorno y ver la posibilidad de ayudar a quien tengamos posibilidad de ayudar es nuestra obligación si no quiere decir que estamos en manos del, del mal otro audio y con eso cambiamos de tema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 van a desaparecer... en una solamente... en una ocasión... domingo... se van... si perdemos la fe... nos abandonan... dicen... no tenemos que salvar nada... y ahí sí... que es mejor... suicidarnos... entonces... ojo... ojo... el objetivo de Satanás... En hacernos perder la fe. Porque Él sabe. Y si la perdemos. Los seres angélicos se van. Y Él gana. El reino de Dios en la tierra. No lo tenemos que permitir. ¿sí? So, la fe es. La cosa más importante. Yo hasta que tengo vida estaré y conmigo, la señal de Cristo puede ser un empuje a la fe ¿no bueno es? ahí estamos la segunda venida de Cristo quien tenga oídos que oiga Jesucristo mantendrá su promesa Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Mateo 24, 30 Él regresará en cuerpo, alma y espíritu y se mostrará a todo el mundo Miles de millones de personas escucharán su voz El tiempo de su, pensión, de su manifestación podrá acontecer Mientras se consume un holocausto nuclear Si la humana locura continúa galopando como un asno enloquecido o inmediatamente después de eventos catastróficos naturales causados por la oscilación del eje magnético terrestre y por una deriva de los continentes, el deslizamiento de los polos y su consiguiente asentamiento es provocado principalmente por vuestros experimentos nucleares. La deriva de los continentes se debe, sin embargo, a un indispensable reequilibrio evolutivo del planeta mismo eso se refiere, esto, esto es un mensaje extraterrestre se, me, se me refiere a esos ciclos de 12.000 años de evolución Jesucristo no regresará solo sino junto a sus legiones angelicales y aquí ponemos una cita bíblica cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él esto lo dice la Biblia ¿no? entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él él separará Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25, 31-32 Como os hemos repetido muchas veces, somos nosotros los ángeles de ayer, los extraterrestres de siempre, provenientes de otros mundos físicos. Somos vuestros hermanos, ...que han desarrollado una supercivilización... ...otros seres angelicales superiores a nosotros... ...vienen de mundos espirituales y astrales... ...ellos son nuestros maestros cósmicos... ...nuestros guías... ...nosotros y ellos somos los ángeles y los arcángeles... ...a los que se refiere Jesús en el Evangelio... ...Él ha prometido volver de la misma forma... ...como se fue al cielo... ...después de decir esto y mientras ellos lo veían... ...Él fue elevado y una nube lo recibió ocultándole de sus ojos... Y como ellos estaban fijando la vista al cielo mientras él se iba... he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Y le dijeron, hombres galileos, ¿por qué os quedáis mirando de pie al cielo? Este Jesús quien fue tomado de vosotros arriba hacia el cielo... ...vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Hechos de los Apóstoles 1.11 La promesa del retorno de Jesús no es sólo un feliz cuento para donar esperanza a los hombres sino una certeza absoluta. Es uno de los mandamientos que Cristo ha dejado a los cristianos y también a los laicos. Con este propósito queremos recordar todos que este es el corazón que está en el corazón de Dios. También la persona no creyente que pone en práctica las enseñanzas de Cristo. Jesucristo de hecho recomienda observar sus ritos, sobre todo el bautismo, recordando el del río Jordán por manos de Juan el Bautista y la santa comunión en memoria de su pasión, muerte y resurrección y exhorta a los creyentes a confiar en el precepto de la segunda venida esa de fe sobre la cual se funda el corazón de la cristiandad y la redención de los justos en el evangelio efectivamente él no habla de sí mismo solamente refiriéndose a los tiempos en los que estaba obrando la tierra además que de su muerte, de su persecución y de su sacrificio. Cristo habla a menudo con sus apóstoles del futuro. Nadie conoce el día y la hora de su venida, pero según los signos y los eventos que el Padre está manifestando en la tierra, este es el tiempo del retorno del Hijo del Hombre. Es cierto y verdadero que Él retornará y será el tiempo del juicio. Con su segunda venida, Cristo confirma la verdadera naturaleza divina de su Padre Dios, el Creador, que no es solo amor, sino también y sobre todo la justicia, es decir, la manifestación del orden y de la armonía de todo el edificio cósmico. Jesús recomienda a sus discípulos que no teman perder la propia vida y que no acumulen tesoros en la tierra, y no afanarse por las cosas humanas. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, ¿O con qué nos descubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31 Por el contrario les pide, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice Jesús Esta frase avala lo que nosotros hemos expresado precedentemente Solo en el tiempo de los evangelios, por voluntad del Padre mismo Ha sido permitido a Cristo anteponer el amor a la justicia Para ayudar a los hombres Un ofrecimiento de redención y de perdón para toda la humanidad Pero que ha sido acogida solo por aquellos que han creído en él en efecto, Cristo no recomienda al, al Padre a todos los hombres, sino todo, solo aquellos que ponen en práctica sus enseñanzas y condena a los hipócritas y a los falsos. Leer el siguiente paso del Evangelio y no olvidar nunca esta frase. Yo no ruego por el mundo, sino solo por aquellos que me has dado. ¿Quiénes son esos que le, le han dado? Los que le creyeron, los que le siguieron. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tú y yo son. Pero no no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Juan 17, 9, 20 y 21. Cuando Jesús oyó esto y se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo que no, es hallado, no he hallado tanta fe en ninguno en Israel Y os digo que muchos vendrán de Oriente y del Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Pero los hijos del reino serán echados de las tinieblas afueras Allí habrá llanto y crujir de dientes Mateo 8, 10 y 12 Además, Jesús llama a la justicia del Padre para condenar a las ciudades de Jerusalén, Cafarnaún y Bethsaida a un destino peor que el que le tocó a Sodoma y Gomorra por no haber creído en sus milagros. Cita evangélica, Jerusalén y Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junto a los pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 y 39 Entonces Jesús comenzó a arrepender a las ciudades a las cuales en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos porque no se habían arrepentido hay de ti Corazín, hay de ti Belsaida porque si se hubieran realizado en Tiro y Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotras ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza pero os, día, os digo que el día del juicio y el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para vosotras y tú Cafarnaún serás exalzado del cielo hasta el Hades serás hundida el Hades es el infierno porque si entre los de Sodoma hubiera realizado hechos poderosos que se realizaron en ti habrían pormencido hasta hoy pero os diga os digo que en el juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti Mateo 11, 20, 24 su misma segunda venida es adelantada por un evento de justicia el hijo del hombre retornará de hecho cuando nadie lo espere así dice el evangelio porque como los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en cansamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del, ojo, del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37 y 39. Esto lo dice Jesús, ¿eh? de hecho está validando eh, Jesús lo que pasó en los tiempos de Noé, ...está diciendo... ...que su retorno... ...será con la misma... ...incredulidad... ...y con la misma... Eh, ...y con la misma sorpresa... ...que ocurrió cuando vino el diluvio... ...la gente no le creía... ...no le esperaba... ...en el Evangelio se dice... ...y cuando el Hijo del Hombre retorne... ...¿encontrará fe en la Tierra? Definitivamente no, ¿no es cierto? Porque no hay fe en la Tierra... ...entonces... Por eso que también se dice que vendrá como ladrón en la noche, o sea, en forma inesperada. Nosotros no sabemos cuándo va un ladrón en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, una sorpresa. Del mismo modo, el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, concluye con el triunfo de la celeste Jerusalén. Y Cristo es el juez que condena a los asesinos de la vida y a los desobedientes a la muerte segunda, el castigo del espíritu, y en el que en el nuevo reino concede a la vida eterna a los elegidos y a todos aquellos que han tenido fe en él esta es una muy pequeña síntesis del concepto que una vez más por voluntad de nuestros maestros cósmicos y del altísimo Adonai hemos querido manifestaros a fin de que vuestros espíritus quede libre de las dudas que el antiguo adversario de Cristo, el maligno quiere insinuar en vuestra mentes es decir, que Cristo ha olvidado a sus hermanos Y que no regresará más. Ustedes pregúntenle a un pastor o a un sacerdote cuándo retornará Cristo. Seguramente le van a decir que en mil años. O a lo mejor que no va a venir. O a los new age, díganle que ellos dicen que Jesucristo no, no vendrá físicamente, sino que va a venir como una como una tendencia, más que como una presencia. Entonces, ojo, hay muchas formas de engaño. No será así, la verdad absoluta y la verdad es que Jesús retornará victorioso para la alegría de los justos y los elegidos. Bueno. Vamos a, a continuar con esto que estábamos conversando con ustedes respecto de los mundos intraterrenos. Y es un tema muy interesante que yo sé que les gusta. Me he referido en una entrevista al académico bioquímico Pantelini Gianfranco, alumno del famoso físico Héctor Mayorana, que un día discutió con él sobre la energía a baja temperatura y el profesor Mayorana pensaba que el sol fuese frío, también en la corona. Me puso el ejemplo de cuando se hinchan las ruedas de una bicicleta y la temperatura se calienta hacia el exterior, manteniéndose frío el anillo central.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 realizada desde el satélite esa 7 lanzado por la nasa el 23 de noviembre de 1968 mientras sobrevolaba el polo norte fotografía y aumento del polo norte de la serie realizada en satélite esa 7 en donde hasta el proceso se nota el proceso de apertura del polo Eldora, el del polo norte en ese tiempo no existía el, el Google Map ni el Google Earth ni y, y, y esos satélites que mostraban las entradas al polo norte y también había entrado al en polo sur. Y si ustedes ven en el Google Earth el, el polo sur y el polo norte están tapados en forma artificial, se nota eh, una irregularidad, se nota que no es natural esa, esa forma de tapar... Eh, lo invito a, a, a, a investigar en el google en el google Earth, que se puede descargar fácilmente en el teléfono o en el pc y, y, y recorran y busquen el polo norte y van a darse cuenta que hay una no es natural se nota que no es no trae la misma superficie se nota que está atrapado en forma artificial en la hendidura del polo norte y la del polo sur para que nadie la vea por encima de cualquier otro testimonio tangible que ya que fue vivido por como expedición aérea es aquel del almirante Richard Byrd descrito en su diario y explicado en el libro El gran desconocido, un libro maravilloso se lo recomiendo de Raymond Bernard. El almirante Richard Byrd, en efecto, algunos escritores del inicio del siglo como William Reed y Marshall Gardner, en base a los informes de varios exploradores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 Varias metodologías esquimales, chinas, hindúes, egipcias Hablan de una raza que vive en el interior de la tierra Un poco como la raza de los dioses de la hiperbórea Algunos pasajes de la religión esquimal Se dice que creen en un mundo futuro El alma después de la muerte desciende bajo tierra y alcanza varias moradas La primera de las cuales es algo así como el purgatorio Las almas buenas lo atraviesan y avanzan más hacia el interior, descubriendo moradas cada vez más bellas, hasta alcanzar aquella en donde reina la perfecta sepulina de felicidad. Allí el sol no se pone jamás. Grigory Rasputin, a la pregunta sobre quién le había enseñado y concedido ciertos poderes, contestó haberse encontrado con hombres verdes provenientes del norte. Una frase del lama Turugut dice, el palacio del rey del mundo está circundado de los palacios de los gurús, ...que controlan las fuerzas visibles e invisibles de la Tierra... desde interior hasta el cielo... ...y son patrones de vida y de muerte. Si nuestra loca humanidad... ...continuara con sus guerras... ...estos podrán venir sobre la superficie... ...y transformarla en un desierto. Estos podrían secar los océanos... ...cambiar los continentes por extensiones de agua... ...y hacer desaparecer las montañas. Estos a bordo de extraordinarios vehículos desconocidos por nosotros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 En 1969 han sido descubiertos subterráneos idénticos en el Ecuador que se remontan por lo menos a 12.000 años. También estos con posibles reproducciones de máquinas extraterrestres. La per per perplejidad perdón de los arqueólogos es total. De cualquier modo, los relatos más extraordinarios provienen del almirante piloto Richard Byrne, que con su aéreo entró en el interior de los polos, sobrevolando lagos y ríos cristalinos, tierras frondosísimas,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 con la esperanza de que un día todos puedan leerla, en un mundo en que el egoísmo y la avidez de ciertos hombres ya no podrán suprimir la verdad. Extensiones de hielo y nieve bajo nosotros otros, vistas coloraciones amarillentas con dibujos lineales, alterar la ruta para un mejor examen de estas configuraciones coloreadas, también vistas coloraciones violáceas y rosadas, tanto la brújula magnética como la aguja giroscópica, comienzan a girar y a oscilar, no nos es posible mantener nuestra ruta con los instrumentos. Señalamos la dirección con la brújula solar y todo parece aún en orden. Los controles parecen lentos en la respuesta y en el funcionamiento, pero no hay indicación de congelamiento. 29 minutos de vuelo transcurrido desde el primer habitamiento de los montes y no se trata de una alucinación. Es una pequeña cadena de montañas que nunca habíamos visto antes. Además de las montañas, Hay algo que parece ser un baño, un valle con un pequeño río que discurre hacia la parte central. No debería haber ningún valle aquí abajo, dice él. Hay algo decididamente extraño y anormal aquí. Deberíamos sobrevalar hielo y nieve. A la izquierda hay grandes bosques en las laderas de los montes. Nuestros instrumentos de navegación todavía giran como enloquecidos. Altero la altitud a 1.400 pies. Y efectúo un giro completo a la izquierda para examinar mejor el valle que está debajo. Es verde con musgo y hierba muy tupida. La luz aquí parece diferente. No soy capaz de ver el sol. Damos un giro a la izquierda y avistamos algo que parece ser algún tipo de gran animal. Descendemos a la cota cien, mil pies y uso un prismático para examinar mejor el animal. Encontramos otras colinas verdes. El indicador de la temperatura exterior marca 24 grados centígrados. Ahora seguimos sobre nuestra ruta. Los instrumentos de abordo ahora parecen normales. Quedo perplejo ante sus reacciones. Intento contactar el campo base. La radio no funciona. El paisaje circundante parece nivelado y normal. Delante de nosotros habitamos aquello que parece ser una ciudad. Es imposible.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 Cepo de acero. Nuestra radio grazna y llega una voz que habla en inglés con acento que parece decididamente nórdico o alemán. El mensaje es, bienvenido a nuestro territorio, almirante. Os haremos aterrizar exactamente dentro de siete minutos. Relájese, almirante, está en buenas manos. Me doy cuenta de que los motores de nuestro avión están apagados. El aparato está bajo un extraño control y ahora vira solo. O sea, el aparato sin sin, sin botón estaba siendo controlada por los por las naves extraterrestres, de los seres intraterrenos. Recibimos otro mensaje de radio. Estamos iniciando una maniobra de aterrizaje y en breve el avión vibra, vibra ligeramente comenzando a descender como sostenido por un enorme, invisible ascensor. Algunos hombres se están aproximando a pie al avión. Son altos y tienen el pelo rubio. A lo lejos... Hay una gran ciudad destellante, vibrante con colores del arco iris. No sé lo que sucederá ahora, pero no veo trazas de armas sobre los que se aproximan. Ahora oigo una voz que me ordena, llamándome por mi nombre de abrir la puerta. Ejecuto. Después de estos apuntes sacados del diario de a bordo, el almirante anota lo que sucede. Desde este punto en adelante, escribo los acontecimientos que siguen, volviéndolas a llamar a la memoria esto asienta en la imaginación y parecía una locura si no hubiese acontecido verdaderamente. El técnico y yo fuimos sacados del avión y acogidos cordialmente. Luego fuimos embarcados en un pequeño medio de transporte semejante a una plataforma, pero sin ruedas. Nos condujo a la ciudad de Stellante con extrema celeridad. Mientras nos aproximábamos, la ciudad parecía hecha de cristal. Alcanzamos en poco tiempo un gran edificio de un estilo que nunca antes había visto. Parecía haber salido de los diseños de Frank Lloyd Bright, o quizás más precisamente de una escena de back Rogers. Me ofrecieron un tipo de vida caliente de algo que nunca había saboreado. Era deliciosa. Después de unos 10 minutos, dos de nuestros sorprendentes vitriones vinieron a nuestro alojamiento invitándome a seguirlos. No tenía otra elección que obedecer. Dejé a mi técnico radio y caminamos un poco hasta entrar en aquello que parecía ser un ascensor. Descendimos sobre un, durante unos instantes. El ascensor se paró y la puerta se deslizó hacia arriba silenciosamente. Proseguimos luego por un largo corredor iluminado por una luz rosa que parecía emanar de las mismas paredes. Uno de los seres hizo señal de pararnos ante una gran puerta. Encima de esta había una inscripción que yo no estaba en grado de leer. Eh, la gran puerta se deslizó sin ruido y, y fui invitado a entrar. Uno de los sanfierones dijo, no tenga miedo, almirante, vais a tener un coloquio con el maestro. Entré y mis y mis ojos se adecuaron lentamente a la maravillosa coloración que parecía llenar completamente la estancia. Entonces comencé a ver aquello que me rodeaba, aquello que me mostró brillante. A mis ojos, era la vista más sorprendente de toda mi vida. En efecto, era demasiado magnífico para poder ser descrita. No creo que existan términos humanos capaces de describirla en cada detalle, con justicia. Mis pensamientos fueron interrumpidos dulcemente por una voz cálida y melodiosa. Le doy la bienvenida a nuestro territorio, almirante. Dio un hombre de facciones delicadas con las señales de la edad sobre su rostro. Estaba sentado en una mesa grande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 Y no me di cuenta de las preguntas Perdónenme por favor eh, Vamos a ir con las preguntas Nuestro auditorio ¿Qué significa en forma concreta el número 666? ¿Y qué relación tiene para nuestros días? Estaba escuchando a Giorgio Buen Giorgio La marca de la bestia es justamente ese El número 666 que es concretamente el dinero. Por ejemplo, Visa significa 666 en distintas numerologías. Visa. B es un 6 en número romano. La I eh, perdón, la, la S tiene un significado 6 y la A eh, que es una A especial como una A, significa en babilónico también el número seis entonces visa por ejemplo es 666 es el dinero recuerda recuerda querido amigo que ha sido dicho no se puede amar a dios y al dinero tienes que optar por uno de los dos o optas por dios o por el dinero pero no puedes amar a los dos entonces la marca de la bestia va a ser la forma que nos van a ...hoy día estamos comprando ya con aplicaciones... ...tú lo ves en el teléfono, ¿cierto? ...con aplicaciones... Eh, ...no solo con, con tarjetas, con chips... ...sino que ahora con aplicación en el teléfono... ...y después el teléfono nos lo va a poner en, el, en un chip... ...entonces vamos a comprar con, con, con la mano... ...para allá vamos... ...y de esa manera van a poder... ...en cualquier momento sacarnos del sistema... Y controlarnos de tal manera que no vamos a tener discernimiento. Y cuando tú pierdes el discernimiento, pierdes todo. Pierdes la conciencia, pierdes el alma. Y de esa manera nos van a controlar. El objetivo del anticristo es ganar nuestra alma. Ese es el trofeo que él quiere. Y para eso se vale, del primero, del control mental. Después del transhumanismo, la inteligencia artificial y todas estas cosas que tienen ellos. Para finalmente llegar a nuestra mente perdona nuestra alma que ese es, ese es el objetivo la verdad individuales del hombre la quieren para ellos vamos con otra pregunta Giovanni selse sí. selse sí. se sí. sí. sí. sí. sí. destruya Mi querida, eh, efectivamente esto todavía no empieza. Eh, la sociedad está en tales condiciones de perversión que tiene que ser destruida por nuestra propia causa. Nosotros somos los generadores de, una, de esa destrucción porque vamos a cosechar lo que hemos sembrado. No puede ser que una sociedad persista cuando se mata a los niños con una soltura de cuerpo impresionante. Dios no va a permitir eso entonces esto todavía no empieza todavía no empieza falta que, que veamos la, que no hayan calles en el mundo que, que ya no se pueda circular en vehículo que veas los edificios por el suelo eso falta, falta mucho para que la gente más inconsciente se dé cuenta que esto es una cosa que no bien no es casualidad que no es Chile un país sísmico sino que se caiga todo lamentablemente, mi querida amiga, si no pasa esto terrible que viene, nos vamos a perder todos. Gracias a esto que va a pasar, algunos de nosotros nos podemos salvar. ¿Te fijas? Entonces, la muerte no existe. El que intente salvar su vida la perderá, dice el Evangelio. Se refiere al que intente salvar su vida física, perderá la vida del alma. Si tú si tú eh, eh, en manos del anticristo por comer renuncias a Cristo por intentar salvar tu vida vas a perder a tu vida del alma ¿te das cuenta? en cambio si si no niegas a Cristo en, en el momento que tú haces la elección vas a ver vas a empezar a descorrerse el velo para ti vas a ver todo lo que te espera Y si tienes que morir, vas a morir absolutamente feliz. Así como murieron, por ejemplo, los crímenes cristianos cuando se los comían los leones. ¿Por qué crees tú que pasó eso? Yo no te pido que lo creas, pero yo te tengo que decir eso. porque es realmente así? ¿Vamos con otra pregunta? Acerca de lo que usted le dijo acerca de Yahvé. Yahvé. es el dios de los judíos. Pero si era el dios de los judíos, ¿por qué destruía a otros pueblos y si era el dios de todos? Porque arrasaban con pueblos enteros A mí me parece muy extraño Que los judíos adoren a Yahvé Y sea solamente el Dios de ellos O ya no hay un pueblo escogido Ahora, ¿quiénes pueden participar De este reino universal de Dios? Yahvé es una Es una creación de Satanás Yahvé no es Dios El Dios verdadero ya un, un Dios verdadero Es el que dio los mandamientos Que decía no matar mal podía ser el entonces el dios verdadero uno que diga que maten a, a los no judíos o que maten a esto o que aplasten o quemen tal pueblo que sea. Eso es una modificación del Antiguo Testamento de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento que es el Pentateuco, que se llama también la Torá. Y la y los judíos <coughs> nefastos, los mismos que mataron a Jesús modificaron el antiguo testamento el, el, la torá en el Talmud y en el Talmud tienen las peores aberraciones permitidas, como la pedofilia como la decapitación de los que adoren ídolos o los que adoren ellos le quitan la divinidad de Jesús, por lo tanto adorar a Jesús sería adorar un ídolo por eso que con ese fundamento van a en una supuesta ley de un supuesto Dios que no es tal, van a ampararse para matar a los cristianos cuando esté el anticristo manifestado en pleno. y <ríe> Tenemos poco tiempo, por eso te la, te la, te la respondo brevemente, mi querido auditor. ¿Vamos a otra pregunta? ¿Rolina? No, no, no. ¿Qué Si alguien se va a llevar a significa que alguien se ha arrebatado? Porque muchas iglesias hablan de eso, de arrebatamiento Pero a mí me parece más una abducción ¿Será así? Perdón, la primera parte de la pregunta lo... Será así sus 144.000 ya mi querida perdona Carolina pero eh, efectivamente tú dices muy bien eh, hay cosas que son literales y hay cosas que tenemos que entender eh, con discernimiento y con conocimiento los 144.000 son los seres que vinieron junto a Jesús Dentro de los cuales Estaban aquellos que Le siguieron, que le creyeron Por ejemplo en Jerusalén A Jesús no le creían Sin embargo en Galilea Le creían, en Galilea Y varias ciudades de, de Galilea le creían Entonces eh, Ahí estaban los ciento, Parte de los 144.000 Y él eh, cuando Estuvo entre los ...entre los 12 y los 30 años... ...estuvo buscando a los 144.000... ...en todo el mundo... ...eso no se dice en la Biblia, eso se esconde... ...eso nunca se dice... ...nunca se ha dicho... Eh, ...en la Biblia se menciona como que... ...o se da a entender que, que fue como un carpintero... ...entre los 12 y los 30 años, pero... Un, un, ...un ser que tenía... ...que daba muestras de saber... ...y tener tanta sabiduría a los 12 años no es concebible ni, ni lógico que entre los 2 y 30 años se ha dedicado a la carpintería solamente eh, no tiene sentido es, una, es es para gente estúpida eso, no es para gente que piensa entonces eso es increíble y de hecho eh, los años perdidos de Jesús están escritos en muchos libros y hay evidencia de, de, de la presencia de Jesús en muchas partes del mundo eso es lo que te puedo decir respecto de la nueva Jerusalén Celeste aparece en el apocalipsis de la Biblia es la ciudad santa que desierte del cielo, efectivamente es la nave que va a traer una nave celestial que ha sido fotografiada, ojo, que hemos hablado acá. Curiosamente, los científicos de la NASA han reconocido que algo o alguien hizo que fuera fotografiada cuando era absolutamente imposible porque era una distancia, pero impresionante, donde donde fue fotografiada. ¿Cómo es posible que a una distancia tan grande el telescopio justo la haya fotografiado? Es imposible. La probabilidad es imposible y ha sido fotografiada dos veces la, un, por una sonda rusa y por una, una, un telescopio norteamericano. Entonces, es algo imposible. Es una señal para nosotros. Eh, es la Ciudad Santa que descendrá del cielo donde vendrá Jesús en su próxima Retorno. y el arrebatamiento que hablan los evangélicos el arrebatamiento de la iglesia ese, es relativo ellos la interpretación que dan ellos pero no, la palabra correcta es la evacuación planetaria que se va a producir en el momento que por ejemplo haya un holocausto nuclear van a sacar a los elegidos que no van a ser los miembros de la iglesia evangélica, se los aseguro. Eso se los aseguro. Ni los miembros de la iglesia cada uno. Ninguno de ellos va a ser. Sino que los que trabajen por, el, por la justicia, por la vida, por lo que nos ha pedido Jesús en el Evangelio. Independiente de que creamos o no en Él. Dios no nos pide que creamos en Él. Dios nos pide que hagamos sus obras. Entonces, esos van a ser los que van a ser evacuados no abducidos ni arrebatados van a ser evacuados algunos van a ser evacuados físicamente y otros eh, en espíritu en astral cuando, si es que les toca eh, morir en, en alguna catástrofe o en alguna guerra eso es lo que te puedo decir vamos a otra pregunta y eso también se aplicaba en Chile verdad que la gran división que vivimos en nuestro país tiene que ver con los errores del pasado ya sea de un bando y del otro y también de intervención extranjera tendrás que morirte tú o yo para que todo esto acabe pregunta José Luis Ramírez ¿Qué interesante tu programa muy buena tu, nada, muy buena tu reflexión mi querido Eh, efectivamente mira, desde tiempos inmemoriales ha existido la dominación no solo en Chile sino en todas partes eh, por ejemplo aquí en Chile eh, en los años donde, en, en el año 1922 en el año 1922 Hubo una, una constitución que se hizo a nivel popular y fue desechada por el poder económico del, mundo, del del país e hicieron una nueva tres años después. ¿Te fijas? Entonces, eso es una evidencia de la dominación. Sin lugar a duda que los acontecimientos del ...del golpe militar... ...producieron una herida gigantesca... ...de división... ...por un lado... ...quienes vieron... ...perdidos... ...sus seres queridos... ...que sufrieron... ...el dolor... ...inconmensurable de... ...no saber... ...qué, qué pasó con sus seres queridos... ...porque una cosa es saber que se murió... ...y enterrarlo... ...y de esa manera tú... ...haces... Y puede cerrar la herida pero cuando tú no sabes lo que pasó eso te queda ahí entonces ese dolor genera odio sin lugar a dudas. Y, y por otro lado quienes hicieron que quienes producieron esas heridas eh, o quienes producieron el daño y, y la muerte y, y la y la desaparición de esas personas quieren ocultar su crimen porque no quieren ser juzgados si es, es una reacción humana o sea, no la justifico no es correcto, pero pero es como reaccionamos los humanos, lamentablemente entonces, claro ellos, en eso son posiciones intransables y mientras existan posiciones intransables la decisión la división va a existir y el odio va a existir, y no hay posibilidad de reconciliación mientras no se trance no se ceda esto es como, un, como en toda pelea siempre si no hay un, un no se cede en algo, es imposible transar, no se puede transar si no se cede en algo no se puede llegar a un acuerdo si no se cede en algo y claro, distinto sería que por un lado unos reco reconocieran lo que hicieron, dijeran mira, nosotros esta, hicimos tal tal tales crímenes, matamos tales personas y, y, y los enterramos aquí o los tiramos al mar, así y hubiera una, una especie de mea culpa evidentemente que eso ayudaría que a que las cosas se, se, de alguna manera se, se armonizaran un poco más pero yo no veo esto hasta que no reviente no, no no veo posibilidad de estamos en el final de los tiempos y, y tiempos de crisis por todos lados así que esto es una de las crisis una crisis más de las que tenemos en nuestro en, en nuestro tiempo y difícil que que esto no, no lo veo cercano el, el la solución de verdad que no, lamentablemente es así como tú dices, tenemos que morir tú y Y esto va, va a cambiar cuando retorne Jesucristo, nada más. Así que ahí van a cambiar las cosas. Él va, hará todas las cosas nuevas, como dijo en el Evangelio. ¿Vamos con otra pregunta? Sí. Sí. Se sí, hace una presentación estamos solamente sea una ilusión, sea posible, es posible que Dios sea esto, que sea una gran computadora cuántica programada por otro dios, sea subes otro dios y a su vez otro dios y otro dios y otro dios como en un bucle interminable. Pregunta María José Mi querida tiene bastante imaginación, la verdad, pero mira, eh Adonai es Dios Padre Y la inteligencia omnicreante es el Espíritu Santo. Que ha sido demostrado científicamente en su existencia. El, el físico teórico más importante de este tiempo, el, que se llama Michio Kaku, que tú tienes que haberlo escuchado nombrar, demostró científicamente, no la existencia de Adonai ni de, ni de Cristo, pero sí la existencia de la inteligencia omnicreante, que es el verdadero Dios, el Creador. Entonces, eh, por otro lado, Adonai eh, no es una computadora, sin lugar a dudas. Es, es un ser de luz que vive en el sol, que gobierna nuestro sistema solar. Y que vive junto a su hijo, que es el Cristo, también en el sol. Pero lo de la... Eso puedes creerlo o no, digamos, pero lo, que, lo de la inteligencia omnicreante fue demostrado por por los científicos, el científico más destacado de este tiempo. Nosotros que no creemos en, en Dios, no creemos en, en la Biblia, no creemos en nada, tenemos que creer lo que dice la ciencia, porque ahí parece que están nuestros dioses. Y, y él lo dijo, lo dijo, y lo, y lo hablamos incluso en este programa hace un, un, un más de un año atrás. Entonces... Eh, lamentablemente no es como tú piensas, no, no es como tú dices. Eh, tienes derecho a pensar lo que tú quieras, digamos pero yo te tengo que decir lo que yo considero que es la verdad. Entonces, eh, además nos lo han dicho a nosotros los extraterrestres, que nos han hablado de toda la jerarquía espiritual del universo, de cómo está conformado. ¿Quién es el, el, el, el dios? ¿Cuántos dioses hay? qué sé yo Y el único y verdadero dios es el Espíritu Santo, que es la inteligencia cósmica universal, que es el Creador. Porque cada sistema solar, y hay 150.000 billones de sistemas solares, y que no sé, me quedo corto, cada uno tiene un dios padre y un dios hijo. Una jerarquía espiritual. Y Pero el verdadero Dios, el Espíritu Santo o la inteligencia cómica universal es uno solo. Eh, bueno, la hora nos, nos pilló, así que, mis queridos, tenemos que dejar. Le damos las gracias por sus preguntas y por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Eh, y ustedes, el programa es de ustedes y ustedes hacen el programa sin lugar a dudas. Gracias por su pregunta y, y buenas noches.